No sé. eh, ¿Qué diagnóstico tienen ustedes,、eh, Gustavo? Usted representa a las pizzerías y a las casas de empanadas, este, dos Exactamente, elementos. Exactamente, t o d a s las casas y pizzerías、sí. de empanadas del, del, del país.、Sí. La verdad, que esta vez, o sea, uno siempre calcula que la pizza y la empanada en tiempos de crisis、eh, no, no, no debería repercutir tanto el consumo porque, dentro de todo, es un, es un, valor, es un precio económico, se puede compartir. Sí. Eh, esta vez yo te diría que、eh, tenemos una baja en el consumo.、Uh -huh. eh, no tan pronunciada como puede pasar en los restaurantes de ABC1 o, o de cubiertos caros, que se notan mucho más, pero、eh, esta vez no escapamos a la, a la baja del de consumo que se viene dando, te diría, desde marzo. En marzo fue un buen mes, y a partir de marzo, bueno, junio, julio. f u e r o n mes e、eh, s que, que fue bajando la venta.、Uh -huh. eh, la pizza en sí es un producto que podemos decir económico porque lo puedes compartir entre tres o cuatro personas, una pizza grande, una cerveza y ya supliste y cumpliste con, con la comida del día. ¿no? Uh -huh. eh, Pero... n ¿tien, o Sí, tienen este,、eh, el porcentaje de, de la caída de, del consumo. Este, claro, progresivamente,、eh, calcular l entre e un 3 y un 5% acumulativo, lo que sería abril, mayo, junio y julio, pero、Ajá. es acumulativo y es entre 3 y un 5%. Por supuesto,、eh, vos tenés, es, es muy amplio el panorama y es muy heterogénea la cantidad de pizzerías y casas de empanadas que hay, dependiendo del valor de la pizza que cobran, dependiendo de la zona, dependiendo de la categoría del local, dependiendo、sí. si son solo de delivery. Eh, o, o mostrador y salón, si son de barrio, si son, de, por ejemplo, de Avenida Corrientes.、Eh, es bastante heterogéneo el mercado. Uno lo que hace, por lo general, son promedios y ese promedio、eh, da, da una quita, da una baja. Claro. Ahora,、eh, usted decía recién, Gustavo, que、eh, bueno, la pizza d la empanada es dentro de todo lo más económico.、Eh, no quiero ni pensar cómo estarán los otros sectores, por ejemplo, una parrilla o, o, o restaurantes. Este... Sí. d e b e n sentir. Exactamente por, por, por lo que hablamos con los, con los colegas, es, es el, son, son los rubros que más están, más están sufriendo, porque no es tan fácil、eh, salir y gastar poco. En cambio, con la pizza, vos siempre t e n é s la variedad. Puedes pedir una pizza de m o z z a r e l l a o puedes pedir una de las más caras, unas pizzas g o u r m e t Y Bueno, ahí está tu muñeca o tu, tu, tus posibilidades, pero en la pizzería puede s i r igual.、Mm. Puedes pedir una sola gaseosa o puedes darte el gusto de tomar una segunda gaseosa. Puedes pedir un vino o, o, o, o no. Eh, podés pedir postre o no. En cambio, en restaurante, d o e vos ya tenés una base más alta porque tenés un valor de cubierto, porque tenés platos más caros, es más difícil restringir y pensar estratégicamente cómo gastar menos. n o Ya empezás de un, de un piso muy alto. En cambio, en la pizzería, la verdad que si te la rebuscas y lo pensás un poco, podés salir igualmente a comer, podés seguir pidiendo pizza y no gastas tanto. Y Gustavo, en el caso del precio. En general, ¿no? De la p i s a o de la empanada, ¿aumenta, se mueve o está bastante estable?、Eh, no, el... justamente el tema es ese. O sea, mirá, lo s p e r m i t e que tanto lo, los lo valores locativos, los salarios, aumentan por IPC. Sí. Los insumos, algunos aumentan y otros no. Y algunos aumentan más que el IPC y otros se están manteniendo. El、uh -huh. tema es que cuando vos tenés baja de ventas, no podés trasladar a precio. Porque si vos trasladas a los precios es, es contraproducente. O sea, en época de baja venta no se te puede ocurrir aumentar los precios. Porque lo más seguro que pasa es que se es que acelere ese, ese proceso. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué hace el p i z z e r o Bueno, termina asumiendo él el, el costo, de, el, el aumento de los costos sin trasladarlo a precio. Y eso causa una, una baja rentabilidad y en algunos casos una pérdida.、Uh -huh. y, y también digo en el caso de pizzerías, casas de empanadas. En el rubro que te ocupa, la cuestión turística,、eh, sobre todo en los lugares de turismo fuerte, también atenta, digo, contra este, si querés, esta caída,、eh, en función de tal vez no hay mucho movimiento、eh, turístico, me refiero más a lo interno, porque obviamente los datos desde el INDEC inclusive hablan de que hay más turismo hacia afuera, de argentinos que se van, de los que、eh, el turismo que recibe. Bueno, ahí tenés donde los repercute mucho más a los buenos restaurantes, que es donde va por lo general el turista, el turista o a las parrillas más caras o a los buenos restaurantes, es donde va el turista. En cambio, por ejemplo, la Avenida Corrientes, que tiene, tiene teatros, que tiene cines, que, que agarró todas las vacaciones de invierno de julio, donde la gente sale, la verdad que las pizzerías siguen llenas y siguen repletas. Pero bueno, porque es un, un nicho, como te explicaba al principio, claro, ¿no? es、sí. muy heterogéneo todo el mercado. Sí, sí. Pero no te diría que el turismo la baja del turismo extranjero repercute tanto en las pizzerías, porque se, se compensa con ese, con ese movimiento de turismo nacional y con las vacaciones de invierno que, que hacen que haya movimiento en las calles. Claro. Y Gustavo,、eh, ¿han cerrado locales? Pizzerías y casas de empanadas no tenemos un registro de, de un cierre masivo de locales, ¿eh?、Uh -huh. Es más, por ejemplo, que hay mucha apertura de locales de estas cadenas de, de, de empanadas económicas, que también pueden ser un reflejo de la crisis, ¿no?、Uh -huh, uh -huh. Estas、eh, franquicias que abren locales chicos con、sí. venta directa a l público. Sí, sí.、Eh, y el tema、eh, costos, recién usted lo mencionó al pasar, pero、eh, ¿cómo incide el tema del aumento de la luz, el aumento del gas? Imagino que eso debe pegar fuerte, ¿no? no Sí, en estos momentos todo, todo está siendo absorbido por, por el, el pisero, por el gastronómico. No, no podemos trasladarlo a precios y ahí es donde estamos ¿viste? En, el, en, un, en un brete, ¿no? Estamos cada vez más con la espada contra la pared. Pero te digo, es un sector r e s i l i e n t e es un sector que, que va a continuar.、Uh -huh. Y en cuanto a, a personal, a trabajadores y trabajadoras, ¿ha habido despidos? No, no, no, no. la verdad que.、Eh, Es un duro donde cuesta mucho formar a la gente. Claro. Entonces, uno, la verdad, que no, no, no despide por baja de venta. Puede generar si hay un conflicto personal o un conflicto de intereses, puede llegar a haber despidos, pero no te digo que haya despidos por, por, por baja de venta porque uno siempre está esperanzado que, que esto va a cambiar y la formación del personal, al, al estilo del local, tanto la atención como la, la cocina, es, es importante. Es un capital que, que, tiene, que tiene el empresario que no. No lo, no lo desperdicia por, por lo que consideramos que será un, un bajón,、eh, un bajón eh, no, no, no, no permanente. n o Claro, es más caro por ahí tomar a alguien nuevo y formarlo que, que desprenderse sí, uno, de un empleado uno, que ya está formado. Uno, uno, uno hasta, hasta por, por afecto, por todo, mantiene, mantiene el personal con, con, con antigüedad en el local. Claro. ¿Y qué panorama ve para adelante con esta situación económica? Claro, nosotros siempre, siempre somos optimistas, o sea, no. No nos metemos en la, en la micro y en la macroeconomía analizando demasiado las perspectivas futuras. p o r eso están los economistas y le erran bastante. Así que imagínate un, un p i z e r o ¿no?、Sí. Lo que hacemos nosotros es, es, tra es trabajar con optimismo siempre.、Uh -huh. e l la, o s ú l t i m o s movimientos del dólar y demás tienen algún tipo de impacto en, el, en los insumos de, de pizzerías y casas de empanadas? Por ahora te diría que no. Por ahora no. Bien. Gustavo, le, le agradecemos.、Si、se mantiene、sí. el dólar alto y en algún momento te, te vienes. No,、oh, mirá, el morrón es importado. Por ahora no, por ahora estamos, estamos tranquilos con ese tema. Le agradecemos, Gustavo, estos minutos con el programa. ¿eh? Por favor, al contrario, gracias por preocuparse por nosotros. Bueno, que tenga buen día. Gustavo Levinson es secretario general de la Asociación de Pesos.